Muy bien, nos vamos a Patagones ahora porque aquí estamos leyendo en el muro de la CTA Patagones que con alegría expresan Empezamos el cuarto barrio,、eh, Copteva y el progreso, cooperativas de CTA Patagones firmaron el contrato por una nueva obra y lo tenemos a Nicolás García、eh, para que nos pueda contar de qué se trata esto.、Eh, Nicolás Américo Cañulaf, te saluda desde Radio Encuentro, ¿cómo va? ¿Qué tal Américo? Buen día. Bueno, eh, contanos eh, de qué se trata. Hoy fue la, la firma de este convenio, con el, entre el Copteva y el Progreso van a iniciarse obras. Sí, sí, esto ya es un vínculo que ya tiene varios años.、Uh -huh. eh, Copteva es nuestra cooperativa que l a b u r a el tema de hábitat, de acceso a la tierra, acceso a la vivienda.、Eh, pretende solucionar el, el problema de, de nuestros afiliados. Y el Progreso es una cooperativa de trabajo que construye viviendas. Entonces ahí estamos fomentando esa interacción y fortaleciendo la obra-obra. Obra. Y ellos, vos sabés que no tengo el número exacto, pero, pero de ese vínculo ya se construyeron、eh, cerca de 30 viviendas、uh -huh. y ahora están iniciando la construcción de, de 8 viviendas más. Uh -huh. ¿Estas、eh, obras van a comenzar ahora rápidamente? Sí,、claro. sí, sí, sí, la idea es iniciar, iniciar cuanto antes. Decimos cuarto barrio porque, bueno,、eh, hubo un barrio en la década del 80, es,、eh, es el s e barrio del Sindicato Docente, después un barrio a fines de los 90, acabamos de terminar uno ahora, que se inauguró en mayo, En la última obra y cerramos 55 viviendas, y ahora tenemos un, un loteo donde añadimos estas ocho viviendas, donde ya proyectamos construir 77.、Mm -hmm. Así que para, para nosotros es tiene mucha, mucha carga simbólica por muchos aspectos.、Es、fundamentalmente porque abordamos un problema que es el, el, el acceso a la tierra y a la vivienda, y el acceso al trabajo.、Claro. Y, Y lo hacemos desde, desde la economía social y pretendemos que no sea solo un cliché, sino que, que se evidencie como un resultado y que fomente también políticas de Estado. Y bueno, y acá lo estamos viendo, es una, una organización de trabajadores que resuelve el problema de la vivienda, que se vincula con una que. Que ofrece su, su laburo y bueno, y ahí estamos, ahí están los resultados, ahí la firma del contrato por ocho viviendas nuevas.、Uh -huh. Y el sistema es el mismo, ¿no? De asociados que van、eh, poniendo su cuota、eh, mes a mes y de a poco se van construyendo las casas, ¿es así? Sí, el sistema de COPTEVA, que no solamente hay en p a t a g o n sino hay en varios, en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, es así: un asociado paga su cuota y en esa cuota. Incluye la tierra, la infraestructura, la mano de obra y los materiales de la casa.、Eh, también estamos trabajando con otro s grupo s、eh, dentro de la CTA que, que buscan resolver el problema a través de la, de la autoconstrucción.、Uh -huh. Y bueno, ellos están caminando. La primera pelea, que es una pelea que, que no, donde no se ven las casas, pero es clave, fue lograr que loteo Que tenga la lógica del l oteo social, no del l oteo inmobiliario. Para nosotros eso fue un gran logro, eso se logró el año pasado y ahora, bueno, estamos ahí nosotros desde la organización, pero también traccionando para que cuanto antes el Estado pueda, pueda generar las condiciones para que en ese l oteo se, se inicie el proyecto. No solamente nuestro, sino que hay muchas organizaciones. Eh, Sindicales y de otro tipo puedan, puedan empezar sus proyectos ahí.、Uh -huh. Sería el quinto b a r r i o Y、eh, me imagino que se celebra y mucho este, esta posibilidad, este paso que se da、eh, teniendo en cuenta el contexto, ¿no es cierto? Ese, nosotros lo, ahí lo, lo planteamos en el comunicado.、Uh -huh. Nosotros, la verdad, es, es una celebración que, que en este contexto se pueda acceder al trabajo. Acceder al hábitat, pero la, y también lo planteamos como parte de una pelea. También. No, no, no queremos caer en la trampa de decir que, que una organización puede sola. Nosotros siempre estamos con, con nuestro caballito de batalla de que tiene que haber un estado que estimule.、Uh -huh. eh, este tipo de proyectos, si no tiene un estado que estimule,、eh, se hacen extremadamente cuesta arriba. Eh, y si el Estado no es facilitador,、eh, siempre se encuentran obstáculos que terminan desactivándolo. Así que eh, es eh, la pelea nuestra de lograr la organización que necesitas para que se construyan las casas y, y que haya trabajo, pero es la pelea nuestra、eh, lograr un Estado que lo estimule. Y estamos en un contexto que, lejos de estimularlo, lo, lo obstaculiza. Por eso. Por eso queremos plantear, bueno, que, que se puede, pero que, pero que es necesario dar vuelta a esa tortilla también.、Uh -huh. Nicolás, muchas gracias、eh, por esta comunicación y felicitaciones por la tarea que están llevando adelante. Gracias a ustedes, Américo, por llamar. Un abrazo, hasta luego.